Zerrakin gultza, xal jazzaitez, entzun, bukitu, edorzaitez Haupa neskamutillak, Euskal Herrian zenbat musika talde ezautzen dituzu neske sosatua eta zenbat emakume gitarraletikoa jotzen, hotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak Rentarako gaude guk hemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko. Entzun Irolee Irratian ostegunetan 150 arratsaldeko 6etan. Opa, nika hostaldea gara, daan beniztun dut zueguz, emarronerako berdo batzuk. Emarrok saioa furtsu bat, ez aztrizan da, baina ez garen ez profesionala berdin da, irola irratian daude, eta gaur gurekin dekogu no more taldea, baina haiek haze horretek, haien aile, baimenarekin. E, zarrera batzuk e, zozkeatu nahi ditugu. Dober ikusteko, e, larun batean honetan, e, ondarruko antxokian. E, horretarako, e, batzuek idatzi duzuei adanik e, Facebooken eta Twitteren komentario batzuk. Eta gaur, erabakiko dugun hori emango diogun zarrerak, bizarrerak, dober ikusteko. Eta ez baduzu idatzi oraindik Facebooken edo Twitteren, E, deitu alduzue zuzenean iro leirratira. E, gure telefona da, bederatxilau, laubi, batzazpi, 060. Bederatxilau, laubi, batzazpi, 060. Nahi bat duzue deitu eta esan behar duzue neskaen osaz talde bat. Eta horrela jas, hartuko zarete e, sozketan Eta programa bukatzerakoan, izango e, diogu, diogu erabazleak, nortzuk diren. Etao es sanetagero, asikogaraya garco saioa, emarroque saioan, sanudamoduan de kogu feiz non mor, y ellas son María, Juan y Sergio. ¿Qué Mayra, tal? Mayra o Mayra. Mayra. sí, además lo tengo apuntado. No pasa ¿sí? nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en la Irola Irratia? Muy bien, muy a gusto. Muy a gusto, sí, muy de decir, aún no ya con el emarro momento, pero tranquilos. <risa> ¡Qué miedo, mamá! Vale, eh, si queréis para presentaros eh, hacer presentaros unas u otras, por ejemplo, la izquierda, presentar. Ah, vale. Pues eh, os presento a Mayra, la cantante de Faith No More actualmente, y pues, no sé, ¿qué decir? Aquí estoy. ¡Hola! <risa> Qué mejor que poder oírla. Vamos. Yo tengo a serge a mi izquierda, que es el teclista. Eh, pues no no le vais a poder hoy tocar, pero sí hablar Lo que me dejen, lo de lo que me dejen. Bueno, yo os presento a, a Juan, que, que es el, el guitarrista de Fim de Amor Y va a ser quien se encargue del apartado musical de lo que de lo oigan hoy, hoy Vale, muy bien eh... También tendréis que escucharle <risa> Escucharemos a todo el mundo ¿no? acá <risa> Eh, ¿Cómo empezasteis a tocar, cada uno por separado y luego ya hablaremos de Faith No More? Pues en mi caso fue un poco por casualidad, ¿no? Y creo que esta es la buena de estas cosas, ¿no? Pues eh, descubrir un poco, ver un poco el quicio de la puerta abierto y, y meterte hasta adentro, ¿no? Y pues hasta aquí, hasta, estoy absolutamente enamorada de esto y cada vez más, ¿no? Disfruto mogollón. Y pues fue por un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no cantas, no? Esta tontería. Y así empezó todo, así de así de sencillo y, y todavía no ha parado. Aquí seguimos todavía. Y de pequeña a pequeña o adolescente. No, ya, ya era mayor, ya tendría mis 20 y algo años, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo descubrí lo descubrí tarde. Siempre he hecho mucho el canelo, ¿eh? Pero nunca me había planteado pues, pues ponerme a hacerlo en serio, ¿no? Eh, pues bueno, llegó ese momento. Y aquí estás en Aerolíneas, gracias. Eso es. <risa> ¿Y vosotros chicos? Pues, bueno, yo desde pequeño, pues, a los 14 años, pues, quería una guitarra, como fuera, y pues, empecé a tocar y demás. Y a los 18 o así, empecé a, en grupo con unos amigos y tal. Y pues nada, dar conciertos, empezar a moverte un poco en el mundillo este de, de, de dar conciertos por donde puedas, donde te dejen eh, tocar y así. Y pues no he parado tampoco, hubo una parada de 4 o 5 años y hasta que pues decidí decidí eh, hacer una banda tributo a, a Faith no more pues eh, más que nada para tocar en directo que es lo que más me puede gustar de la música el transmitirlo en directo y ver el espectáculo que es lo que grabar y todo eso está muy bien y hacer tus propios temas está muy bien y es muy es, desde luego es muy muy respetable pero cuando buscas lo que busco yo que es pues, la adrenalina de estar en directo y así pues una banda tributo es una buena opción porque la gente ya lo conoce y Normalmente lo deberías tener más fácil, aunque no siempre es así, pero bueno. <risa> muy bien. ¿Y tú Sergio? Pues a mí me inocularon el veneno de muy pequeño, <risa> porque me apuntaron de pequeño a recibir clases de, de piano, y, y digo que me inocularon el veneno porque al principio para mí era un veneno. O sea, a mí no me gustaba porque era una obligación. Entonces, pues me dijeron que... Que yo era muy chiqui y me dijeron cuando pues, si aprobaba los cursos a los que me habían apuntado, pues que ya decidía yo entonces pues llegó el momento de hacer los exámenes, los apruebé y dijeron bueno pues ya ahora que has aprobado seguirás, y dije yo sí pues mi cojón <risa> y, y, y me borré porque estaba en, en esa opción y luego ya cuando cumplí 15 o 16 años pues había dejado un pozo hay que, que ya de motu propio fui yo quien quien empezaba a buscar formación en, en la música Y claro, ya la motivación cambia, ya no es una obligación, ya es por algo que sabes que te tiraba, pero que como era obligado, pues lo rechazabas. Pero ya estaba ahí que cuando no te tirabas tú. Y, y pues nada, empecé a, a volver a estudiar eh, música y, y bueno, pues luego fue, fue surgiendo. Yo no me había puesto nunca a, a tocar en, en grupos y así... Siempre, pues también como lo que toco es el piano, que, que es como un instrumento como más solitario, por decir de alguna manera. Lo bueno que tenía es que cuando aprendí, eh, sí que a la hora de hacer la formación, tocábamos en, en, en grupo, éramos varios alumnos, la profesora y demás, entonces no se me hizo muy duro el, el seguir a otra persona porque ya habíamos aprendido así con, con ese método y pues nada, hasta que, hasta que nos pusimos a enredar Juan y yo algún día haciendo el chorra en casa o cuando iba yo a su local y tal y se le ocurrió el, el tema del, del grupo este y como había teclados pues pues me comentó y aquí estamos Muy bien, ¿y cuando entró en escena Mayra en este grupo? Pues eh, cuando teníamos, eh, pues más o menos a la par que Sergio Sí Más o menos a la par Sí Teníamos, empezó todo con el batería, que son los que más, eh, bueno, batería y bajo, y así la base, básicamente, y que nos sacamos los temas que no tenían teclado, los más cañeros, así, y luego pues eh, ya, pues, un amigo se, eh, enseguida se, se prestó voluntario para tocar el bajo, y, y de la misma pues fue avisar a Sergio, que le conocía, y sabía que tocaba el teclado, y... Y le dije, bueno, no te apuntarás. Y me dijo, claro que sí. <risa> y luego le llamé a Mayra y lo mismo. ¿No te animarás a estar? Y me dijo, hombre, claro. Sin bueno, pensarlo. Porque vosotras eh, ya cantabais en la ducha estas canciones. <risa> o sea, claro, de tributos te tienes que aprender todas las canciones al pie de la letra, ¿no? Sí, bueno, eh, yo creo que todos estamos un poco pues, movidos por, por lo que ha dicho Juan, ¿eh? por él sí. y por... Y por el resto del grupo que se juntó antes. Yo sí que había escuchado mucho Fit No More, pero no me había planteado nunca hacer esto. De hecho, cuando me llamo dije, ¿eh, cómo? <ríe> esto es un reto de la leche. Pero luego ha sido muy, muy gratificante. ¿eh? Nos ha ayudado mucho, mucho a... Pues bueno, primero a ver lo que los agujeros que teníamos, ¿no? Musicalmente. Y después a, pues a, a poder taparlos y a seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un regalazo, la verdad. Y... Um, Y ya no sé qué va a decir. No sé. A mí, a mí me pasa un poco como Mayra también, ¿sabes? Porque muchas de las veces cuando dices que tocas en un grupo de tributo a Fiendomor te dirán, a veces es un mago de fan de Fiendomor y tal. Pero yo la verdad me metí en esto porque Juan me dijo y me dice, ¿conoces Fiendomor? Y digo, pues hombre, claro que conozco el nombre. ¿Sabes? Y, y pues a, ver, a tocar y tal. Y digo, pero eso es tocando teclao. Me dice pues pues sí algunos que tal y que, pero ¿qué te tocan reconocidas pues yo que sé los temas clásicos puntuales y luego pues gracias a esto pues eh, descubres un, un grupo que, que bueno pues que te, te gusta y, y te apasiona porque lo vives de otra manera porque sí. ya es como un es un reto que, que no es como un grupo que, que lo oyes y sin más sino que aquí tienes que intentar eh, transmitir lo mismo que transmiten ellos tocar como tocan ellos y sobre todo pues pues es, es un reto sí y que bueno pues para nosotros la verdad que según iba trabajando las canciones o sea he ido apreciando mucho más al grupo no? o sea esto uh -huh. nos ha servido mucho más para darnos cuenta de lo que de lo que significaba no? de quién es me, Mike Patton y su banda no? Que, que son unos cracks y que son capaces de hacer cualquier cosa no? Pues yo digo que nos nos puso un poco delante de nuestro propio espejo el, el el intentar hacer versiones de afecto no amor, pero también ha sido muy muy muy gratificante, ¿eh? Y luego a la hora del de escenario, pues como en fin, como están como están <ríe> de la cabeza, pues pues ha sido una pasada también, ¿no? Poder bah, crear ese personaje también y, y ser otra cosa por un momento, ¿no? Por sí, un rato. Y, si os parece bien antes de recuperar eso de los directos el personaje y el echarse a la piscina. Ajá. Si o si sea, yo él en me encontró tiene alguna música del YouTube. Por ahí... ¿Me preparado? No sé, está... Preparado está, a ver si está cargado. Es que es uno, uno de los pocos directos que hemos hecho y entonces... <risa> la gracia directo. ¿Y qué, qué ponemos? A ver... No sé, te he cargado dos, dos canciones. Conocemos igual un poco Face Fe Fate No More, pero el original un poco para ver exactamente sí, qué sí, es lo sí, que sí. es. Vale, ¿no? sí. Kipli nos ha dejado eh, Evidence... Creo que es Y uh -huh. a ver A ver qué es no more Para luego uh -huh. saber Muy bien attend to E, Marrok e, gaude irola irratian, e, gogoratu nahi dizue gu e, Dekogu dober do ikusteko bizarrerak Zozketan, e, e, nahi baduzu parte hartu zozketan deitu irola irratira e, Momento honetan zuzenan gaudelako bederatxi lau lau bi bat zazpi zero, zero. Eta Facebooken eta Twitterei idatxi duzuenok, ja sartuta zaudete zozketan Eta gero bukatzerakoan esango eh, diogu izango dugu nortzuk izango diren iraberleak. Eta hau izan eta gero, berriro Juan, Maira Sergio, la canción que me escuchado, ¿qué tenéis a decir sobre ella? Porque claro, creo que la he escogido mal, bien, no sé qué adjetivo poner. No, está bien la canción, está muy bien, pero es que es complicado definir la música que hace Finn no Doom con un solo tema, porque de hecho es una de las cosas que, que a mí por lo menos me pasó, a ti Maira no sé que cuando me pasaron un listado de canciones y luego me decían, bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Y digo, pues pues hay algunas canciones que me gustan mucho. Otras no escucharía nunca jamás en la vida si un grupo tocara solo esto. Y es que tocan de todo... Es una canción como la que acabamos de escuchar y luego tienes otras en las que es, pues, traya al demonio, demonio. El demonio, su, su estado está muy puro. Bien porque incluso dentro de una misma canción son capaces de pasar por diferentes temas y diferentes etapas de una canción que puede empezar muy melódica, muy tranquila, pasar por un puente de, de locura y destrucción y luego pues acabar tranquila o no. o Entonces está como muy, muy curioso. Está, todavía no está en el repertorio ¿eh? pero estamos en ello vale más adelante ya pondremos eh, una vuestra uh -huh. eh, y luego ya te tendremos la oportunidad de escucharle escucharos en directo uh -huh. pero antes eh, hemos dejado por ahí en el tintero lo de los directos ¿no? que habéis dicho que es como crear un personaje y uh -huh. explicarnos un poco cómo os sentís encima del escenario que también tenéis que representar lo que habéis dicho no un papel estáis haciendo tributo a una banda sí bueno yo creo que el, lo complicado de esto es buscar el equilibrio entre, eh, o sea, no querer imitar al, a, al, ¿no? al original, porque entre otras cosas es casi imposible, pero pero sí que se plasma su esencia, ¿no? Y, y tampoco perder tu propia esencia o, o, o tu propia personalidad, ¿no? O sea, buscar el equilibrio no ha sido tan difícil, ¿eh? La verdad es que ha salido muy solo. Y, y, y bueno, la verdad es que ahora mismo, Eh, estoy muy contenta con, con cómo sale ese, ese, eso, esa ese, eh, ¿cómo decirlo esa suma de personajes ¿no? y encima el escenario cómo me siento pues, genial <risa> es lo mejor ¿no? todo ese trabajo que hay detrás todo esto eh, todas esas horas todo, todos esos descubrimientos pues pues solamente son para, para disfrutar ese momento ¿no? que ahí va es la hostia la hostia la hostia <risa> no sé vosotros qué, qué decís sí De estar subido en un escenario es lo mejor que te puede pasar. Y si encima haces eh, tributo a, a Faith No More, pues no sé, como guitarrista a mí me parece pues, no sé, sencillamente genial. Es pues hacer un poco lo de siempre. Y bueno, yo la verdad es que tampoco me, me caracterizo. Bueno, la casualidad de que yo me parezco bastante al, al primer guitarrista que tuvo Faith No More. <risa> un tal Jim Martin que, que, pues eso, era un tío con el pelo rizado, largo, barbas... Y pues eso, y lleva unas gafas rojas y luego encima unas gafas de sol. Entonces, con ponerte un par de pares de gafas, encima <risa> ya se ha clavado. Clavos, ¿no? o sea, entonces, pues eso, me pongo las gafas y pues a hacer el cabra en el escenario. Que al final, pues un poco, en el escenario soy más bien yo mismo, pero lo que intento reproducir es, pues, vamos, los, los acordes que de Faith and More y, y pues con con mi, con mi esencia así. Pero bueno y al principio no algunos grupos que han pasado por aquí por el mar eh, comentaban pues eso sobre todo pues el miedo del principio del que dirán o las vergüenzas ajenas eso fuera sí, sí, no, no, sí. cuando estás en el escenario eres tú hagas tu música hagas un tributo hagas lo que sea al que no le gusta eh, que se vaya sencillamente es tu momento entonces tú tienes que disfrutarlo y tienes que vivirlo como Como tú creas que debes hacerlo siempre que, que la cosa no se vaya de madre ¿no? y todo esté bien yo es lo que creo vamos esto es como todo en la vida ¿no? O sea sí. al final uno cuando se va a poner delante de, de la gente aunque sea ir acá yo pues sea no sé a, a, a, a, a cualquier tienda pues pues pues estás no o sea, hay energía estás contra persona y, y tal no Claro que cuesta y que piensas hostias, que pues eso no que dirán y tal Pero es que ahí arriba de verdad, o sea, eso puede pasar el los cinco primeros segundos, es que luego estás tan tan dentro de eso que, que no, y además eso también yo también me he dado cuenta que que con fin de Amor también me da la oportunidad de pues de que la gente acabe también vibrando en esa energía contigo, ¿no? Que no que no estén tan, en el qué dirán o en el voy a criticar, sino en el voy a disfrutar, ¿no? Y ese es el chip que también yo creo que hemos cambiado mucho, ¿no? Antes siempre eh Pues eh, quiere ser como perfecto en la ejecución y, y demás, ¿no? Y pues realmente no se puede tampoco ser perfecto en la ejecución. Eh, disfrutar. Es que, ¿para qué haces música? Pues habrá gente que haga para ganar dinero, gente que haga para no sé qué. Pues nosotros hacemos para disfrutar, ni más ni menos, ¿no? Entonces, es como ir a una fiesta y estar en una esquina, así, ¿no? Con cara de, de enfado, ¿no? Pues pues eso es una fiesta. Y para mí es una fiesta, o sea, ni más ni menos. yo es algo que... Seguir, seguir Eso, es algo que no me que no me he planteado la verdad hasta hasta ahora quiero decir el, el que dirán para mí no ha tenido nunca ningún peso porque tú eres así porque, pues sí, pues era, es así de ligero así. de cascos es yo así pero te quiero decir que, que es que no se me pasa por la cabeza el, el, el pensar joder ¿qué van a decir de mí que, que, o qué van a decir de nosotros o qué va porque yo creo que siempre he tenido o hemos tenido muy claro para qué estábamos haciendo ¿Sabes? Al, al tener la aspiración de pasarlo bien, de disfrutar y que la gente disfrute con nosotros... Sí, sí. Y tener ¿Sí? como objetivo un directo, que luego llegas al directo y una vez que has llegado al directo y dices, no, ¿y ahora qué? Pues cago en ¿para qué has metido el burro? eso, es, pues disfruta Va, esto, ahora y claro, ya está. Pues es. claro. Sí, pero bueno, las críticas, enfrentarse a las críticas Hombre, sí, es, o sea, tiene su cosita, Es, es deseable eh. que, que sí. sean que sean buenas, sí. pero pero tampoco vas a estar cohibido por decir, jo, es que... Y, y igual si lo hago mal, pues bueno, pues es que, aunque por muy bien que, o sea, esa posibilidad está siempre ahí. Sí. No puedes estar eh, condicionado por el por el qué pasará o por el que van a decir. Sí, sí, Tú vas ahí, sí. haces, das lo mejor que tienes y, y fuera. Eso es, eso y, es. Y por ejemplo, penadas por la ley que estuvo aquí eh, hace unos meses, uh -huh. nos comentó, que ellas son argentinas, hacen público no sé qué, y comentó, pues que no tiene nada que ver escalerría con Argentina, el público, ¿no? Cómo está así de pasmarote cuando está escuchando traya, cuando está escuchando samba, lo que sea aquí o sea, dice, ¿no? La sí. ¿Cómo sabe el público que va a vuestros conciertos? Pues ¿Veis sí. que se mueve un poco o no, sigue no siendo...? siendo... Sí, sí. Les cuesta, les cuesta, bueno, ¿verdad? Pero sí. yo, es lo que te he dicho, que sí que he visto una... una evolución en ese sentido, ¿no? O sea, sí, que, y sí. mucha gente que va al concierto que igual no sabe ni quién es Faith No More, ¿no? Sí. He oído por ahí, que concierto voy a pasar por ahí? Pero se van animando al final. Eso es, y... y, entrando, sí. y, sí, y el que y le gusta, y... sí, desde luego. El que es fan de Faith No More, que es un tío ya pues de 40 años o así... Ese y los es el nuevos, que más, hay mucha gente que más suele disfrutar porque se conocen los temas <coughs> de toda la vida. Entonces, joder, como lo clavamos, porque lo procuramos clavarlo y muchas canciones las clavamos y suenan prácticamente tal cual. Entonces, joder, pues eso lo, lo agradecen los fans de Feino More, incluso músicos nos han venido y nos han dicho músicos que, que son profesionales que viven de ello y nos han felicitado por el por el trabajo, por haber hecho unas un tributo tan bien, tan fiel. A Faith No More, que es, no es, técnicamente no es la de Dios, pero hay que hacerlo sonar. Entonces... Bueno, aquí en general, no en estas cosas, la gente se mueve muy poco, ¿no? Y al final es eso, es sentir. Tú vas a un concierto a sentir, a, a, a vivir eso, ¿no? Pues hay que ser valiente también para sentir y vivirlo. Eh Y, ¿Y Pero... si queréis demostrar eh Faith No More, la canción que tenéis preparada en directo acústico, porque creo que esta preparado. está para ir a la erratia, ¿no? Exactamente. Lo no sé. estamos preparados para aquí. Muy <risa> bien, pues sí, si os queréis preparar y la tocáis cuando queráis. Vale. if you are not looking good This is the past part pretending I'm going to Today I ask for someone to put to one my house Today I ask for someone to set some subtle blood ¡Aupa! Oh, ¡En no, directo no. en la aerola de Ratia! <claps> ¡Feliz de amor! <Gracias>. ¡Millas, Ger! <risa> Explicarnos a ver cómo ha sido la preparación de este tema inédito, ¿no? Porque no es ¿Sí? lo normal que tengáis una acústica y una voz solo. Sí, sí, sí. Pues esto ha sido un mensaje de Marroc y... ¡Ah, Dios mío! ¡Que tenemos que tocarlo en directo! <risa> y bueno, pues... Eh... ¿Quién te dejó la guitarra a Ah, pues sí. Lo primero, agradecer. Puedo, ¿no? Sí, sí. A, a Iñaki Cerrajería es un gran amigo, un viejo amigo Que tiene un montón de guitarras Y me ha dejado una para la ocasión yo no tengo guitarra acústica <risa> y... Si fuera eléctrica podrías elegir Una pro -acústica? Eso, <risa> pero acústica No tenía que haberme cogido una para esto Y pues nada Y cogería pues, eh, Acoplarla a una guitarra acústica Lo que toco con una eléctrica en dos días Y pues bueno, así que me ha salido pues un poco... Pues se ha quedado. Sí, sí, bueno. se ha quedado muy Está muy bien, sí. ¿Y vale. qué os a comentar? Es eh... un crack el Juan, sí. ¿Música por ahí para descargar? ¿Tenéis algo grabado? ¿Alguna maquetilla o algo? Vamos a grabar este fin de pensé? semana, sí, sí, sí. Eh, no. Pues eh, no sé para cuándo lo tendremos, no tengo ni idea. Pues en principio estamos mirando porque eh, a través tuyo ¿no, Juan? Eh, tuvimos la ocasión de ponernos en contacto para para la realización de un videoclip y pues dado que no teníamos nada grabado que no fueran los directos a golpe de móvil o de cámara que pues sobre todo los audios suelen dejar un poquito que desear pues por las condiciones de el aparataje que, usa, que usas para, para grabar pues con el tema del videoclip pues dijimos joder pues ya lo bueno sería grabar por lo menos un tema como dios manda sabes el, el audio y luego ya sobre ese audio bien grabado montar imágenes y, y en eso estamos uh -huh. en eso estamos uh -huh. y con una, sí. no la conocéis, ha entrado esta chica tan maja que no la, <ríe> la, la bueno, pero, pero, no te que nos importa mucho ¿Eh? que, que nos vamos con cualquiera, aquí viene una y otra, venga, pero pa'lante estamos en directo, son los gajes del oficio el curro es el curro y aquí tenemos Yaisa que ha entrado este mismo momento en la Hérola de Radia Pues dicho esto, yo creo que llega el, el gran momento esperado por todos y todas, y que es el marrón momento. No sé si, o, si habéis oído hablar, si alguien nos no, pero miedo me está dando, ¿eh? Vosotras tranquilas. A ver. Nosotros os vamos a poner una, un audio que nos grabaron eh, Nick eh, Nick Caos, uh -huh. que estuvieron en el anterior programa, uh -huh. y con mucho cariño os han dejado unas palabras. A ver Creo si no me acuerdo mal Son cinco palabras Y con esas palabras Tenéis que hacer una canción Bueno ¡Dios! No hace, no hace falta que sea una canción De cinco minutos Es un... Un poquillo Para verla Vale, Dios, hacéis un bastante. tributo Pero aparte es de hacer tío. tributos También son cantantes Y músicos Pues bueno Para demostrar un poco lo que valéis Madre mía Eh, os ponemos la cuña, a iros apuntando por ahí si tenéis ¿Sí? un boli, si no sacáis un boli, os damos un boli. Sí, dejarnos no tenemos por ahí. Ahora llevamos un boli, <risa> cajes del oficio, y os ponemos la cuña. estar atentas a las palabras que os han dejado Nikaos muy amablemente. Aquí. Opa, Nikaos tal de agarra, da meniztendot suegus, emarron erako berba batzuk. Kaosa. Puskerra esternocleidomastoideo morea francisco lena da barriro botacogus va espadan caosa pusquera esternocleidomastoideo morea da francisco lena oh, aquí tenéis vostra emarra momento Leena. ya tenéis apuntado, ¿no? Por ahí, veo. O sea, a ver. Cómo no sé ni la letra que he hecho, ¿eh? de los nervios que tengo. A ver cómo caosa pusquera Morea, esterno más tu Francisco Elena. ¿Y qué más? Y ya está. Ya está. Eh, Morea, creo que era la Morea, tercera. Vale. Es? Os ponemos... ¿Es? El, ¿Es? Os dejamos aquí. Ah, de momento madre. vamos a publicidad. Y vosotras podéis ir creando.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 Horretarako gaude guk hemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko Entzun Irole Irratian ostegunetan 15:0 arratsaldeko 6:0 Eta Berriro Gaure eh, Irola Erratian, Ema Roxa Joan, Eta Gurekin Naokagu Face No More, eh, preparando la, el Ema momento Momentum. Tengo una dislexia entre el de y el castellano en estos momentos, que es impresionante. Pues eso, que aquí están Face No More preparando el Ema momento y mientras que ellas preparan una canción con las cinco palabras que han dejado, que dejaron Nikaos, eh, llegamos al momento de publicidad. Eh, en Charrasca-Gasteche, este sábado 17, el siguiente sábado 17, hay la segunda Nesquengagua y los grupos son Bello Bello, Endemayo, Milerama, Octopu, Octopus, sí. Eso, que si os animáis a ir eh, dentro de los sábados a Charrasca-Gasteche, a la segunda Nesquengagua. Y aparte, también tenemos en Basauri, se ha inaugurado eh, la exposición de Marrocq, Se ha la exposición de Emma Rock eh, mañana. Y eh, mañana a las 7 en Basauri está también la, eh, el documental de marroc eh, Estáis todas y todos eh, invitadas. Y el grupo que actuará es Ucha. <risa> <risa> Onichenseire. Y Danchu Onak. Y Danchu Onak, que me lo están chivando. No sé si se ha oído por ahí el chivatazo pero bueno, que eso, si os animáis mañana a pasar por Basauri, está el documental el de Marroc Marienean y eso, si queréis más información podéis ver el Facebook de Marroc, que ya es todo, está muy bien explicado y pues eso, animar a la gente que llame que estamos aquí todos solas, nadie llama si no, soltaremos las entradas de Dover entre la gente que ha escrito en el Facebook y en el Twitter y yo creo ya que dicho esto les vamos a dar paso a Faith No More para que nos canten la canción de en marrón, momento les voy a decir a ver si se enteran a ver, a ver, a ver, a ver que estáis en la antena ¿eh? ya ya habéis preparado el temazo de marrón vale, pues si estáis preparadas yo pongo los controles bien porque esto es un desastre ya lo siento, eh, queridas eh, personas que nos están escuchando, pero soy nueva en estos andares Pues cuando queráis podéis cantar Por cierto, un saludo ¿eh? para Anikaos Os queremos mucho a Emma Hoss si no hay Ya ve nos veremos ya no, no hay opción de vendetta eh, Para el próximo grupo que venga vais a grabar Luego las las, palab las palabras Mira, que les queréis dar Pero agarrar. es que esos, esos, Eso los bien. que vienen después Todavía no nos han hecho nada Esto va así, el emarrón momento Está todo al revés Pues cuando queráis Vamos a... Estribillo, no, ayúdame, por favor. Estribillo, ayúdame, por favor. Esto es un caos, yo no lo entiendo Porque este pedo está morado No sé qué he comido, pero he petado fijo No Cloido, más estoy veo. Oh, ¿Qué tal en el marro momento? No ha sido para tanto, ¿no? Está bien, está bien. No. <risa> Luego andaba a ver esa por Igorre, Lemoa, por esos andares. Sí, sí. Dale el con profusión. <risa> Muy bien, eh, ya hemos visto que sois grandes músicas y músicos, eh, aparte de hacer grandes tributos. ¿No os ha dado nunca el gusanillo para hacer temas propios en otro momento? Sí, en sí, este momento sí. nos acaba de dar. <risa> y fíjate lo que hemos sacado. Sí. <risa> sí, sí que lo hemos pensado muchas veces. Y... Pero bueno, es que al final siempre, como el reportero es tan grande de Faith No More... Pues, y como ha dicho Sergio, cada canción canciones diferentes, son estilos diferentes y demás, pues es como que nunca, ¿no? Como que no tiene fin el, el ir descubriendo... Y que tampoco está muy gastado, ¿sabes? Lleno, Porque mucho. no, no a son... Eso, es un grupo que tampoco, eh, yo qué sé, ¿sabes? Que tributos de Metallica, de AC, de C, y de, otras, uh -huh. de otros grupos así como más, no sé, más conocidos, pues que hay más. Pero a, a, a mí, por lo menos, me pasa también que como es una música que... Tampoco me la ha machacado tanto, pues es como... Eh, pues exploración y experimentación y trabajo todo al mismo uh -huh, tiempo. Entonces, es. no... Como que no te repite. Uh -huh. Eso es. Pero sí habrá, ¿eh? Seguro. Sí. Bueno, y momento cotilleo. Contarnos un poco vuestro mejor y vuestro peor concierto. Juan, dale caña. Te están pasando todas las imágenes así. Sí. A ver, eh, para mí... El mejor y el peor concierto fue el mismo, <risa> <risa> que fue el primero, porque porque estuvo muy bien, porque era un, un evento que organizaron con varias bandas tributo, entonces se convocó a, a un montón de gente, el local donde tocamos eh, estaba muy bien, acondicionado, y, y la verdad es que hubo bastante afluencia de público, eh, era el primero Mucha afluencia de público. Sí, hubo mucha afluencia de público. Fue el Metal Tribute Fest, sí. que que hicieron el audio metal y que, 500 personas o así y... y se quedaron fuera otros 50, sí. Y ese fue nuestro bueno. primer concierto, ¿sabes? Claro, entonces yo iba pa para mí era con Faith No More el Bautismo de Fuego, porque <risa> yo me había, o sea, no me había puesto nunca en un escenario con, con un grupo. Yo sea, me había puesto en un escenario pues pues eso para hacer pues alguna audición o alguna historia que, que bueno, pues te sirve un poco para hacerte la idea de lo que es estar delante de un público, pero, pero no ya en un, en un concierto de, de, de rock, ¿sabes? Y, y estando ahí en el escenario y con, con un huevo de gente ahí mirándote a ti, que dices, ¡guau, qué guapo! Me cago. Encima. Y encima, pues con los nervios del directo, tampoco, como era el primero, tampoco había sacado esos truquillos que luego ya vas sacando a medida de, de ir haciendo. Y, y por eso fue, por eso fue el, el, el mejor y el peor a la vez. ¿Y vas atrás opináis? Pues eh, para mí también fue uno de los mejores, ese, pero pero también como en el primero estábamos todos muy muy nerviosos, ¿no? Y pero fue fue una pasada. Pues es que yo no sé cuál cuál podría decirte que es mi preferido yo, cada uno de ellos, porque cada uno ha tenido su Su, su esto especial, ¿no? También de fiestas de Bilbo, también me gustó Fiestas de Bilbo fue increíble hostia, Ya se fue, no se va. Va. el otro tenía Eso aquel, porque más que, ¿sabes? En el de fiestas de Bilbo Pues estábamos ahí, puta madre tal Pero es que luego, después de El que dimos en el Metal Tribute Fest Encima, éramos los primeros, abríamos el festival Y luego tienes tres conciertos Con un ambiente hace puta madre, solo para mirar Porque tú ya has tocado, <ríe> ya las has pasado putas Y dices, ah, venga, los demás para mí <ríe> Entonces está como, como mejor. Sí, bueno, no sé, lo, pasamos bien, lo pasamos muy bien, lo Pero sí, todos sí. tienen su parte buena y su parte sí, mala. Sí, Yo qué sé. El de Fiestas mm -hmm. de Islóa estuvo muy bien. Mm -hmm. y el de Moa también. El de Gallarta, ese no estuvo tan bien. Exacto. Había no. poca gente, la gente estaba en las chasmas a su pedo. Y tú ya, ese fue un poco full. No nos dieron ni un y... bocata, todo hay que decirlo. Y, sí, eh. y pues eso, sí. ese, ese fue un poco full. Para mí igual ese fue el peor, porque en el segundo tema... Fue pues así, me pegó un tirón en el cuello y ah, anduve todo digo. el concierto jodido. Y bueno, y cuando terminé de tocar apenas, así no podía girar no. el cuello para nada. Y aprovechando la coyuntura ¿eh? y recordando este hecho preciso de, de, de Gallarta. Recordando el externo <ríe> sí. del tema de... Pues nada, lanzar un mensaje de que si quedan en darte algo que te lo den. En ¿eh? fin, unos bocatas, unos bocatas, una cerveza, un algo. No, fue muy miserable aquello. Sí, sí, sí. Aquí en el Irola Erratia no y censura, así que podéis decir todo lo que quieras. Si hubiéramos pasado el, el gorro este de vaca de de Bilbao así... pero bueno, hubiéramos sacado para un par de, de cachis que ni eso, ¿no? <risa> la chonda, ¿sabes? Es que es muy fuerte. No, no, porque es que esto organiza no sé quién, nosotros hemos... Sí, eh, el no otro que ha organizado, el otro y así pura, nos quedamos. ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, ¿y cómo veis el, a las chicas en el panorama musical? Es decir, hay muchas, épocas conocéis a muchas... Pues para mí pocas, muy pocas, poquísimas, sí. No sé cuál es la razón, la verdad que nunca me lo he planteado ni, ni me he puesto a hablar con ninguna compañera de esto, no tengo ni idea. Quizás puede ser, ¿no? El... Pues Habíamos tocado con alguna también, ¿eh? Sí. sí, sí, sí, pero que hay muchas menos en general. Esa, ah, pocas. sí, en general, sí. Hay menos, sí. sí. ¿Por qué creéis que hay menos? No sé, no tengo ni idea. Yo me dedico a vender instrumentos musicales, trabajo en una tienda de instrumentos aquí a Lanre Calde y el 90% de las personas que entran son chicos. Entran a por cuerdas y de vez en cuando entra una chica por sus las cosas que necesite, pero el 90% de mis clientes son chicos. No sé por qué. Porque pues, lo pueden hacer igual de bien o muchas veces mejor. Es que me estoy acordando de una frase que me dijo una chica después de un concierto y me dijo... O sea, tú eh, me has... Eh, Eh, transmitido, me has inspirado, que es que podemos hacerlo, ¿no? no. O sea, pues yo creo que es el, el, las comparaciones, que siempre son odiosas, ¿no? Y a lo mejor te pones a compararte con, yo que sé, qué guitarrista o qué batería o no sé qué, ¿no? Y bueno, primero, en principio... Eso a mí me pasó, ahora que estamos hablando de, de este tema, pero, y además ya te lo comenté al principio, <risa> yo, Mayra y yo entramos prácticamente a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, claro, tampoco había tenido mucho contacto con lo que es el, el, el tocar en un grupo o tal, no sé qué. Y, y había escuchado algunos temas que me había dicho Juan de Faith No More y había visto vídeos de Faith No More. Entonces claro, me dijo Juan, oh, pues viene viene Mayra, la, la cantante de tal, y verás que, que puta madre, no sé qué. Y a mí al principio me chocó un poco, ¿sabes? decir, joder, vamos a hacer un grupo tributo de My Patron y nuestra Frontman va a ser una tía. Pues como que me rompió un poco los esquemas, ¿sabes? De decir, joder, esto no, no, no, no sé yo. Y luego la verdad es que es que es, es lo que da todo el punto al, al grupo nuestro porque porque realmente no descuadra para nada lo que es la esencia y fíjate que el My Patron es un personaje, un personajazo. ¿Sabes? Y y tiene una voz que aunque abarca muchos registros es una voz de tío. ¿Sabes? Y sin embargo pues el timbre de voz que tiene Mayra y la predisposición, porque también tiene una pedrada severa en la cabeza de la muchacha esta, pues pues es como, como, como que es que te da igual. Te han cambiado al frontman que es un tío que es muy famoso y es un varón y de repente tienes una tía que lo está haciendo de puta madre que no es él y te da igual, te da igual porque lo está haciendo también muy bien. Yo Entonces creo y tengo mi teoría de que puede ser porque hablamos antes de las críticas, ¿no? Que, pues, yo qué sé, pues está es igual, está más igual, Venga, vamos allí que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero igual de una chica la gente igual es un poco más dura siempre al juzgar o, nah, o dura eres tú, la que más <ríe> encima del escenario. Ahí. <ríe> no, pero sí esto quiero decirlo, ¿eh? Porque pues eso, ¿no? Quizás la gente es un poco más dura cuando eres cuando eres cuando eres chica no o sea bastante más y sobre todo en este mundo de la música que como ha dicho juanos sea, al 90% son hombres pero yo creo que no hay que hacer distinción o sea, al final no. se trata de pues otra es lo mismo no de sentir de vivir De, de ser cada uno lo que es y, y, y fuera no sí, o sea, claro. yo no he comulgado nunca con esto ni o sea, claro, he pasado yo no en siempre de esto al final son números es, decir, es un porcentaje de tal pero sí pero, pero bueno, bueno siempre hay el, el comentario de no sí, sí, ya sabes sí, qué sí. comentarios no pues eso el da. comentario de pues eso no ah, que canta una chica pues y pues no primero que raro no como sí, ha dicho sergio sí, que sí. canta aquí el segundo está bueno esto es lo, los... lo, esto sí. tiene que salir siempre en todas las conversaciones eso, eso es un error eso es un error yo no, pero creo. que es que luego al final o sea, es que nos ha pasado ¿sabes? y tú me has comentado alguna vez antes de empezar a salir y decir joder, que bajón, tal, no sé qué porque había unos pagos ahí en primera fila y han dicho va, pero esto no era Finder Mortal pero si canto una tía pero es. ah, Y luego es que les ves y les ves con, con los ojos vueltos, ¿sabes? Porque es que, y yo lo entiendo porque a mí al principio eso de decir pero esto no era fin de amor y canta una tía. Sí, pero toma trallazo en la o sea, de cara. Claro, y es que esa es la movida. Lo guapo de eso es que es que sí, es que que sí sigue siendo un tributo a fin de amor y te está cantando una tía porque claro. igual me dices que, que fueras tú la chica y dices, bueno, al fin y al cabo pues eh, la guitarra pues es la música pero no es la voz ni no es el frontman que es la imagen de tal... Y, y es que da, da igual yo creo que si sí, incluso hasta mejor que mi iPad, iPad, iPad <risa> Corea, ¿no? bueno pues yo animo a todas ¿eh? que que hay que empezar siempre o sea que sí. nadie empieza sabiendo nada y... y hay que olvidarse que es que ni por ser chica ni por ser chica ni por ser Eso nada es. o sea mm. tú te subes ahí y haces tú eres lo que eres y sales y haces no sí. tiene que ser ni más ni menos, ni nada, sí. ni echarte para atrás. Y juntarte pero... con gente que piensa así es importante también. Claro, porque de gente hay muy, muy diversa. Eso es. Y esta pregunta siempre la hacemos a todos los grupos que vienen, porque claro, en Marroc es un proyecto eso para visualizar que hay músicas eh, que tocan instrumentos, no solo que cantan, y que la gente pues o no lo sabe o no son tan reconocidas o no se dan tanto a conocer, entonces pues eso, no visualizar que... Hay, pocas hay, pero que bueno, que con esto estamos intentando animar a, la, a las chicas, ¿no? Porque poderlo lo podemos hacer todas. Claro que sí, sí. que, vale que seguramente pero... habrá muchas que, que hayan tenido la ¿no? pues, eh, el, el instinto de hacerlo y que se hayan cortado por mil razones, ¿no? Pues sí, sí, adelante y, y a por todas. Sí, sí. Y la siguiente pregunta es, a ver, ¿vosotras eh, y vosotros conocéis grupos solo con chicas o...? Joder, aquí en Recalde veo y... un famoso. Ah, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Las Vulpes? Claro. Eh, ah, bueno, que vale. en plan Pong. <risa> <risa> ¿Pasa? Pero hace 20 años eran tías, ¿trababan, no? ¿O qué? No, pero sí, sí, sí. Yo sí conozco alguno. Joder, y por la ley, chico. por ejemplo. Hasta, hasta no. hace poco, hasta hace poco, bueno, hace poco me estuvo mandando agus vídeos de, de, de chicas que tocan la batería. así ah, Y me llevo un virtuosismo que, que, sí, que sí, flipas. Sí, sí, unos niveles, sí, sí. pero, pero, vamos, brutales con... Claro, pero que es que, no sé... Hombre, igual te puede chocar un poco más que, que sea una tía, pero pero yo creo que solo por, por, o sea, por, porque los números, como bien has dicho tú antes, sí, sí. pero pero sin más, ¿sabes? A mí que coja una tía y que se siente en una batería y me haga un solo que, que se me caiga la baba, pues me sorprende igual que si me lo hace un tío. Sí. O sea, yo como soy completamente incapaz de hacerlo, me va a sorprender. Mí, y si pone a, a cualquier, pues yo qué sé, no sé. A mí esas cosas es que no me no me no me fijo demasiado en, en el sexo de, de la persona del artista. <risa> <risa> y si os parece bien, ponemos una canción que hemos encontrado por internet, uh -huh. eh, que estuvisis tocando en una en una copistería. Luego, sí. Ah, sí. Y, sí. luego mm. si queréis explicáis el porqué de tocar en una copistería, que es sí si más es curioso. Es? Sí. Ponemos la canción y luego nos comentáis. Vale. Y aquí tenemos Faith More, nos despedimos del directo, luego si escucháis el, el programa por internet tenéis eh, un plus de entrevista eh, rápidamente si os queréis despedir y luego os despediréis otra vez Vale, pues eh, muchas gracias chicas por habernos invitado, es un auténtico placer yo no había estado nunca en Irola y espero volver, eh Gracias a vosotras Aupa, ah, y eh, explicarnos la experiencia esta de la copistería, a ver. Pues esta canción se grabó dentro del marco de un concurso, el Saspicale, QR Music Festival, que consistía en que los grupos de Bilbo grabasen eh, dentro de las tiendas del, del casco viejo. Y nos tocó, tenemos un amigo que fue el primero, que fue el bajista de Faith No More, eh, eh, eh, Pablo, que ahora está a Bilbo. Les saludamos. Ya sí. gusta también, que no le hemos dicho nada. Yeah. Y, y nos invitó pues a hacerlo en su copistería y pues eso era un concurso y tal bueno, más y... que invitarnos nos colgó el marronazo. Sí, más que nada nos. Sabes De decir, que mira, estamos a ver si podéis venir a tocar tal, bueno, pues venga, pues bueno, vamos. Pero fue muy ¿eh? Sí, lo fue, lo fue. Sí, estuvo fue, muy bien. Estuvo, muy, estuvo muy, muy, muy, muy bien. bien. Y, y pues eso, al final no sé quién ganó el concurso eh, Santi Sos Y si no ah, nos da igual, lo mejor de todo <ríe> Pero ¿sabes? Sí, Ahí grabamos la movida ¿Habéis mirado alguna vez cómo iban los votos? O sea, yo no. he entrado a la página dos veces, ¿sabes? Para para ver no, algún no, no. tal, pero yo Qué poco competitivos somos, de verdad sí, Esta hay bien. que mejorar Pues muy bien, hasta aquí he llegado la segunda parte del programa eh, Ya estos son gajes del directo Eh, si queréis decir unas últimas palabras y luego ya eh, entraremos en el sorteo de las entradas para Dover, es que tengo una dislexia entre y <risa> que es impresionante eh, muchas gracias por venir a Irola y Ratia muchas gracias Marlock. por invitarnos y si queréis decir unas últimas palabras sí bueno yo quería emplazar a la peña que nos está escuchando que se nos quieren ver en directo ¿eh? ahí con distorsión y rugiendo y comprobar si es verdad todo lo que hemos contado Estamos el día 23 Cinco. 25 de mayo en el Drumgorrie en Jodie con Ded de Ringer también, Tocamos juntos junto con ellos. Muy bien, y si no que sigan vuestro Facebook, ¿no? Ahí vais colgando los conciertos. Eso es, Faith No More, así como suena, con Z, ¿eh? Faith No More. <risa> Muy bien, pues muchas gracias por haber venido y vosotras. y ahora para hacer el sorteo de las entradas de Dover, eh, nos vais a decir dos números, del 1 vale. si y el 6. Vale. Y el 4. A vale. ver, ¿a quién le ha tocado? Os por favor, Chivas, ¿no? ¿A quién le ha tocado? Odey Snaola y... No entiendo tu letra. <risa> Archito Galarraga. Ar Oria, Archito Galarraga. Pues para pa que veáis, hemos apuntado los números con un rótulo. Está en casa, ah, vale. o sea, habéis dicho bien. Bueno. Muy bien. Pues para estas dos personas son las entradas para ver a Dover este sábado en el Anchoqui de Onda Y hasta el próximo jueves no, el siguiente. Adiós a todo el mundo. ¡Aur! ¡Aur! ¡Aur! Euskal Herrian zenbat musika talde ezautzen dituzu neskez osatua eta zenbat emakume gitarra elektrikoak hotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, Hretarako gaude gukemen, hemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko Entzun Irole Irratian ostegunetan 15:0 arratsaleko 6etan Haupa, nika hostaldea gara, da hemen zueguz, emarronerako berba batzuk. Kaosa. Puskerra. Ester Morea. Frantzisko Lena. Da barriro gotako guz, badaz padan. Kaosa. Puskerra. Ester Morea. Da Frantzisko Lehena.